c El r r r a e acto acá y después, bueno, vamos a ir hasta la, la 9 de julio y Avenida de Mayo, donde vamos a participar del acto central.、Eh, lamentablemente, bueno, lo que nosotros veníamos denunciando de los dichos de la gobernadora, que no iba a haber despido, que no, iba, no se iba a privatizar el artillero, no se iba a cerrar, pero en ningún momento hablaba de reactivación. Hoy se está confirmando que lo que quiere es. ...nosotros Vegetemos, que sigamos cobrando nuestro salario, pero no va a haber nada de reactivación. Esto ayer lo ratifica el presidente de la empresa con los gerentes de producción, donde le dijo que no van a continuar con los trabajos para Venezuela, no se van a entregar la lancha de instrucción para la Armada, no va a haber reparaciones, no va a haber compra de insumos. Entonces, por lo tanto, no solamente nos dejan sin trabajo vaciando el atillero, sino también nos v a c í a n los bolsillos, achicando nuestro salario, donde, bueno, hoy lamentablemente nos están robando, digamos. De la, familia,、eh, la comida de nuestros hijos, y lamentablemente, esto es una realidad. y、eh, Hoy estamos acá en la calle en función de, de que queremos defender el astillero, lo que nosotros queremos es trabajar, no estar en la calle. Esto se lo hemos dicho, y lógicamente, la calle siempre tiene un riesgo. Si le llega a pasar algo a un trabajador de astillero, va a ser responsabilidad del gobierno de la provincia de b u e n o s a i r e s y del gobierno nacional. ¿Cuántos puestos de trabajo? Eh, son 3.300 puestos, 3.309 puestos de trabajo que están en riego, son 3.300 familias. Pero a g r e g a l e eso de que si le va mal al astillero en la, en la región también va a sufrir muchas consecuencias, digamos un costo social muy alto, tanto Ensenada, Berizzo como La Plata. ¿Hay otros reclamos que se están sumando? Sí, hay reclamos de distintos sectores hoy. Estamos todos en la calle, fundamentalmente convocados por el astillero. Hoy es el día nuestro, es el día de la industria naval. Lo convertimos, en vez de un día de descanso, en un día de lucha. Y el resto de los compañeros están también defendiendo su puente de trabajo, están defendiendo cada uno. Tenemos nuestras necesidades, la educación pública, la universidad pública. Entonces, creo que hemos juntado todos los reclamos y estamos en la calle, precisamente movilizados para defender y hacer de que el gobierno escuche y cambie este rumbo económico. Que desgraciadamente está perjudicando a los trabajadores a través de los despidos y, lógicamente, también a aquellos que, que menos tienen. ¿no?